Mira al péndulo, siente como pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. Como siempre, en este punto, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez, Córdoba, España. Ahora también emitiendo a través de la red en 3W Ondamarinaradio.com y en nuestro blog que también puedes encontrar. Eh, todos los, todas las sesiones en hipnotizate.blogspot.com Y para comenzar la sesión de hoy lo vamos a hacer con música que llega desde el Reino Unido con aire bailable y con unas secciones de viento deliciosas. Ellos se llaman The Rumble Strips y nos dejan este No Saul, bienvenido, bienvenida Estás en estado de hipnosis I ain't got no soul I left you crying and talking on your Saying I ain't got no soul And I ain't Girl and Weather es como se llama el álbum de estos chicos que llegan desde Londres, de Rumble Strips, con esos aires eh, tan soul, ¿no? Con esas secciones de viento que acompañan todas y cada una de las canciones trepidantes, por otra parte, de, de este álbum. Canciones como No Soul, que nos ha servido para inaugurar la sesión de hoy. Vamos a quedarnos por tierras británicas. Concretamente, nos vamos a plantar en Cardiff, en Gales para escuchar lo que es ya el álbum de debut de una banda que son unos viejos conocidos de este programa. Los Campesinos han grabado al fin su primer trabajo tras una serie de EPs. Ya tenemos entre nuestras manos este delicioso "Diz tú" los Campesinos. sensation, I'll be controlling. Muy numerosa, Los Campesinos. Un septeto. Además, adoptan el nombre del grupo como apellido, ¿no? Eso que inventaron los Ramones y que luego se ha repetido hasta la saciedad. Silófonos, eh, teclados, en fin, coros, eh, música feliz. Es la, el resumen de este Holland Youngster, que es el nombre del LP, que incluye canciones como ese que acaba de sonar, «Diz to Los Campesinos». Vámonos hasta Nueva York para escuchar a esa formación con grupos de medio mundo, pero el núcleo duro de la banda llegan desde la Europa del Este. Son Gogol Bordello. Never any good old days They are today, they are tomorrow It's a stupid thing we say Cursing tomorrow with sorrow When well, we stand here in a row Looking like a bunch of heroes I know that deep inside Nothing more but of zero stars. bordelo, la banda del tío del bigote pelirrojo el ucraniano Eugene Hutz que nos deja esos ritmos gitanos y punkies al mismo tiempo trepidantes como Ultimate, la canción que inaugura Super Taranta vamos con aires totalmente distintos nos plantamos en Mallorca para escuchar una nueva formación de pop que suenan realmente bien, se llaman Amarillo y este es su segundo trabajo un tema un álbum llamado Vuelve a por mí con canciones como este quien quiera ellos se llaman Amarillo Lo pronto, cuanto antes, si está I'm the Bien elaborado, ¿verdad? Este eh, primer trabajo de estos chicos que llegan desde eh, Mallorca que se llama Amarillo y nos dejan canciones como ese Quien Quiera. Vamos a continuar con más música en hipnosis y lo vamos a hacer con los sonidos que suponen el retorno uh, a la actividad de Alison golfrat y Will Gregory, o lo que es lo mismo, golfrat que sacan eh, Seventh Tree, lo que es su nuevo álbum. Esto que suena por aquí es una de sus canciones. Little Bear. la música de Golfrat era sinónimo de sonidos para la pasarela y era un, un hecho eh, real, ¿no? La, la música de Golfrat se utilizaba muchas veces eh, como fondo sonoro a, a desfiles de moda. Tenía ese aire elegante y dinámico al mismo tiempo. Sin embargo, en este nuevo álbum, *Seven Three*, nos encontramos a unos golfrats mucho más introspectivos, unos golfrats con un aire psicodélico como demuestran muy claramente en esta primera canción que hemos escuchado Little Bird Pequeño Pajarillo eh, nuevas canciones de golfrat vamos a continuar con más aires psicodélicos Akron Family eh, han presentado su nuevo álbum, un álbum llamado Love is Simple y contiene maravillas de aire sesentero como este Love, Love, Love Well, just like. Pues no, no se ha roto tu aparato de radio, ese es el extraño final que han imprimido Akron Family a este Love, Love, Love, que además es la canción que tanto que abre como que cierra este álbum llamado Love is Simple, un álbum psicodélico y realmente delicioso. El tipo que nos acompaña a continuación tiene mucho que ver con esto que hemos hablado. Eh, yo creo que ha sido la única persona que ha dedicado un álbum eh, exclusivamente al amor. Bueno, hay mucha gente que le ha dedicado álbumes al amor, pero él le dedicó un álbum de 69 canciones. Estamos hablando de Stephen Merritt, que tiene nuevo álbum, se llama Distortion, y lo vamos a inaugurar con algo muy psicodélico, como es California. Él le dedica una canción a las chicas de esa zona, California Girl es lo nuevo de Magnetic Fields cuatro años han pasado sin, eh, sin que sepamos nada de Stephen Merritt, un tipo inclasificable que es realmente el alma mater, eh, el que se esconde detrás de ese grupo de Magnetic Fields Distortion, es el nombre que le ha dado su nuevo trabajo y lo hemos querido inaugurar con este odio a las chicas de California, I Hate California Girl. Vamos a continuar ahora en Hipnosis, aquí en Onda Marina Radio, eh, con el tipo más misterioso de la escena... Mundial. Un chico del cual nadie sabe su, ver, su verdadera identidad. No da entrevistas, no hace conciertos y se hace llamar entierro, o lo que es lo mismo, varial. Toda esa parafernalia, es quizá un poco sospechosa. Lo que se queda libre toda sospecha es cuando suena su música. Una música innovadora, oscura, introspectiva, como este... Arcángel. Este es el segundo trabajo de Barial, se llama Untrue. El, el primero no levantó tanto revuelo mediático posiblemente debido a que era un álbum instrumental. Este, sin embargo, eh, ha conseguido pues la unanimidad de, de la crítica mundial. Uno de los álbumes más relevantes de la temporada. Algo así como el trip-hop eh, reencarnado en, en este siglo XXI bajo el nombre de Dubstep y canciones realmente importantes, Como esa que acabamos de escuchar de Barial, un tema llamado Arcángel. De un personaje eh, oscuro, totalmente mm, desconocido, a alguien <coughs> que se sabe todo sobre su vida. Pete Doherty, con su antigua banda, sabes que ahora está con los Baby Shambles, pero la banda que lo encumbró fueron los Libertines, que ahora han, han sacado... Un álbum recopilatorio. Vamos a quedarnos con una canción maravillosa de aquella época de Libertines y este Time for Heroes. Did you see the sky of kids in the riot, shuffled up like monks at the night, on fire wampers bleed, trunches and shields, you know I cherish you, my love. Spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. Rush, and Rush, run in the bush. Oh, you know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me. lungs, be coughing up blood, and it's all, it's all in my hands, and it's all up the walls, all the stale chips are up, and my hopes takes it down, it's all these ignorant faces that bring this town down in the side, and some call pride, but I pass myself down on my knees, yes I'm pass myself down on my knees, now tell me what can you want, now you've got it all, all the seed Time going to strip it away A year and a day I'm filled bones, Bill bones Knows what I need There's fewer or more distressing sights Than that of an English man In a baseball cap And we'll die in the class We're born Well that's a class of our own mind A class of our own my La sección electrónica del periódico El Mundo tiene una, eh, tiene una sección de blog y hay un blog dedicado a la música llamado Blog and Roll. Pues recientemente eh, su autor hacía una entrada en la que comparaba a Pete Doherty mmm, con Julián Muñoz, eh, pero a, a nivel musical, ¿no? De Pete Doherty se sabe todas sus andanzas. La prensa rosa británica, que es mucho más foribunda que la española, pues eh, es uno de sus personajes favoritos dejando en margen todas esas cosas lo realmente interesante es el talento que Pete Doherty tiene para la música independientemente de que sea más o menos payaso, que tenga más o menos problemas con la sustancia estupefaciente eh, eso es algo también eh, el talento para el pop innato en los jodidos ingleses, y si no, otro ejemplo The Bombats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 Directamente desde Liverpool de Bombats Con ese Lost in the Post Sigue Uy, por favor Sigue ondeando la Union Jack en el programa Vamos con British Sea Power Con su nuevo álbum Do You Like Rock Music Y canciones como este Light Outs For The Darker Skies canciones de British Sea Power, una banda que debutó en el año 2003 con un álbum llamado The Decline of the British Sea Power, algo así como el declive del poderío naval británico. En este 2008 presentan Do You Like Rock Music, canciones eh, poderosas como ese Lights Out for Darky Skies. Vamos a, a, a introducirnos ahora en un álbum de homenaje, en el álbum que le han grabado los amiguetes a Surfing Bichos, un álbum llamado eh, Family Album, en el que los amigos cordobeses de NEF eh, rehacen a su manera este en otoño. La música de los surfing bichos tenía siempre esa capa de rumbre, de óxido. Eh, sin embargo, The Neff ha, han sabido transformar esta canción y hacerla suya en otoño y darle, eh, pulirla, no darle brillo, que es una de las características principales de la música de The Neff, uno de los mejores o el mejor grupo de pop posiblemente de nuestro país. ¿Te acuerdas de esta canción...? What's Down on the floor Oh no What do I do? Do good now But the last my dream I can't run And I can't get What's the matter Baby, what you feeling sick? What's the matter What's the matter What's the matter, what's the matter You What's the matter Baby, Pues sí, el temazo es Buddy y una canción que sacaron Wizard eh, el primer año que yo estaba en la universidad. Ahora esta versión que acabamos de escuchar eh, la interpreta el, el líder de la banda, Rivers Cuomo, en un álbum de grabaciones caseras y carapés y tal que ha recopilado por ahí y que se llama Alone, The Home Recordings of Rivers Cuomo estamos eh, encarando el final del programa de hoy vamos a hacerlo con una canción con una eh, propuesta ruidosa, una música sónica el trabajo de los Magic Makers con la producción y la influencia de Lee Ronaldo y La influencia, claro, de Sonic Youth Esto se llama TASTE Saw a black man's lips and a movie star's blonde. He shook her hand. termterminó siendo un secreto mi sonrisa bien grapada auyeaba todo mal En el final del programa, en el final de la sesión de hipnosis de hoy. Cuando cuente tres despertarás y no recordarás nada. Simplemente sentirás un enorme placer. Uno, dos y tres. ¡Despierta!